de si en de, de realidad eh, deseaba aquello, ¿no?, de Samuel Bronston, eh, parece ser que, que hay parte de, de leyenda en esa en esa anécdota, en esa historia de, de, del gran Samuel Bronston. Pero eh, te digo una cosa, Silvia, tampoco me extrañaría nada eh que, que decidiera, porque sus rodajes, bueno, eran auténticos acontecimientos, ¿no?, pero que decidiese